Sí Y ya lo dije anteriormente, creo que este, esta visita marca un antes y un después. Eh, Olavarría sigue encaminándose, sigue haciéndose conocer, y bueno, de acuerdo a lo que estamos pregonando desde el centro industrial, el, la participación institucional es muy importante. ¿Estamos hablando por ahí de, de, un, de un ciclo que, que, que empieza a partir de ahora, a partir de esta celebración y para lo que va para el año que viene? No, yo creo que el ciclo, ya, o sea, esto ya empezó el año pasado, crecimiento así, medio a pasos agigantados, eh, y bueno, eh, estamos obteniendo frutos, pero falta mucho camino para recorrer, ¿no? El Intendente recién nos anticipa un poco lo que va a anunciar, nosotros lo vamos a estar por ahí replicando la semana, pero bueno, va a ser un aviso importante para la barría, una inversión de 3 millones y medio que se guardó para para, para esta fiesta, bueno, ¿cómo cae esto, no? De que, de que haya esta perspectiva para el que va a venir. Bueno, eh, nosotros desde hace más de un año estamos intentando hacer la la feria la feria eh, minera industrial o, o industrial minero de la barilla eh, bueno hasta ahora se falta local y demás recién ahora ya tenemos una fecha concreta el año que viene y bueno lograremos de esa forma eh, poder eh, llevar a cabo lo que estamos apoyando ¿no? de hace dos años ya o sea, trabajando y con la ayuda de la o sea la municipalidad lo que va a hacer es eso centro de exposiciones, que creo que es lo, lo más importante de esto, y bueno, y nosotros vamos a lanzar la primera eh, exposición minera industrial de Olavarría, que creo que va a ser eh, una forma de difundir más lo que estamos haciendo en Olavarría, ¿no? Ahora, qué bueno esto de haber pasado, un 2009 eh, hubo algunos activajos y en plazo de años, un poco a pocos meses, haber obtenido esta recuperación. También recién nos estábamos hablando, medio como que el empresario lleva esa cosa dentro ¿no? Es de decir, bueno, cuando no hay trabajo tratamos de eh, prepararnos para lo que va a venir, porque en algún momento tiene que reactivarse. Sí, sí, sí. sí decía, eh, hay mucha perspectiva en lo que es centro provincia, ¿no? Por, por distintas obras que se están haciendo, que por ahí van a favorecer a la ciudad. Recién hablábamos con, el, con, con Real, eh, esto del enlace, eh, la consolidación de los parques industriales el pueblo de Granos, bueno, hay, hay diferentes cosas que van eh, ayudando con la barriera se convierta en un centro eh, económico en corazón de la provincia. Mira, yo creo que hay algo que es muy importante y que es que somos eh, centro geográfico. Entonces, eso es muy muy positivo, es muy valioso para la ciudad. Yo te diría además que o la barría es centro industrial por algo más que ser estar en el centro de la de la provincia, sino eh, por eh, su gente. Yo te lo digo como Año. Este, yo estoy radicado acá no hace muchos años y te digo que es eh, tú encontrás eh, una, un, un caldo cultivo muy grande para ir poner una industria. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que aprovechar. El empresario es lo que tiene que aprovechar. Una muy buena colaboración por parte del gobierno municipal, que eso es importantísimo cuando te vas a, a poner una industria. Este, una... Un, un, un Isteco que, que si no tenés el material, el material humano como para trabajarlo que lo va a formar. Y bueno, todas esas cosas y una calidad de gente que eh, tenés muy buena mano de obra. Entonces yo creo que ese, todas esas cosas hacen que un empresario elija o la barría para erradicarse.